Pásate al mejor foro, pásate al foro de las estrellas, pásate al foro del Gijón femenino, es la mejor, te lo digo yo, y pásame, pásame una coronita.